Cuentos de hadas españoles Lo que hace mi anciano, bien hecho está Había una vez una vieja granja en el campo Tenía un tejado de paja y crecían todo tipo de plantas Dentro vivía una anciana pareja de campesinos Eran muy pobres, su única fuente de sustento era su caballo La pareja les prestaba su caballo a los tratantes Y a cambio obtenían granos de comida o ropa La pareja nunca pedía más. Eran felices con lo que recibían. ¡Oh, cariño! ¡Hay un enorme agujero en nuestro tejado! ¡Oh! ¡Pero mira qué luz entra! Las ventanas de nuestra casa están oxidadas y atascadas. Con ese enorme agujero del tejado tendremos luz y aire. ¡Y así no tendremos que arreglar las ventanas! Tiene razón. ¡Oh! Pero, ¿y el invierno y la lluvia? Um, tendremos que encontrar la manera de ganar dinero. ¡Oh! Ya sé. Hoy hay feria en el mercado. ¿Por qué no vendes ese caballo? ¿Nos darán una buena cantidad por él? ¿Cinco piezas de plata, quizá? ¿O incluso siete? ¡Puede! Ojalá consiguiera esa cantidad... ¡Oh, la conseguirás! Lo que hace mi anciano, bien hecho está. ¡Muah! El anciano partió con su caballo. De camino a la feria, pasó por la casa de un lechero. ¡Leche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta leche! Mmm. Sí... ¡Puede! ¡No pareces muy contento! Aunque lo ha notado. Usted tiene un gran caballo. Ojalá tuviera uno. ¡Oh, bueno! Si tener este caballo te hace ilusión, ¿por qué no los intercambiamos? ¿Intercambiar? ¿Quiere cambiar mi vaca por su caballo? ¡Sí! ¿Por qué no? Me encantaría tener una vaca... Entonces, de acuerdo. Muchísimas gracias. Satisfecho con el intercambio, el anciano caminaba encantado a la feria. Mientras esperaba a la cola para entrar... ¡Hola, Harry! ¡Hola! ¿Y esa cara larga, amigo mío? ¿Bee? ¿Recuerdas la vaca sana que tenía? Mi mujer me pidió que la intercambiara por algo bueno y útil. Pensé que mejor que una oveja, pero no le gustó. Me envió de nuevo a intercambiar esta oveja por algo mejor. No sé si conseguiré un trato mejor. Eso es todo. Estás de suerte, amigo mío. Acabo de intercambiar mi caballo por una vaca. Y ahora que lo pienso... A mi mujer le encantaría tener una oveja La lana nos mantendría calentitos en invierno ¿Te gustaría intercambiar tu oveja por la vaca? ¿Una oveja por una vaca? ¿Estás seguro? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! E hicieron el intercambio El anciano no dejaba de pensar lo contenta que se pondría su mujer ¡Harry tiene razón! ¡Qué mejor que una oveja! ¿Qué se creen esos? Solo les pedí una docena de manzanas Desde cuándo tres huevos no son suficientes ¿Bú? ¡Señora! ¡Está bien! ¡Santo cielo! ¡Hoy no puedo ni respirar! Primero me importunó el graznido de un cuervo ...luego el mugido de una vaca... ...luego el trote de un caballo... ...luego el graznido de una oca... ...y ahora el chillido de un anciano... ...¿qué quiere de mí? ¡Oh! ¡No quería chillar! ¡Un momento! ¿He chillado? ¡Ay! Bueno, parece una mujer encantadora... ...¿por qué alguien le chillaría, eh? Mis disculpas... ...si le he chillado... ...pero si me permite... ¿Por qué está enfadada? Oh, ¡Mi oca ha puesto hoy tres huevos! ¡Eso es más que dos! ¡Uno, dos, tres! Y solo quería a cambio una docena de manzanas Y me dicen que no es suficiente ¿Desde cuándo tres huevos no es suficiente? ¡Oh! ¡Esa oca ha puesto tres huevos hoy! ¡Oh, oh! oh, oh, oh. ¡Qué maravilla! Cualquiera estaría encantado de tener esa oca Oh, lo sé Pero no me puedo quedar aquí hablando con usted Adiós ¡Espere! ¿Una oveja la haría feliz? ¿Puedo intercambiar mi oveja por su oca? La oveja por la oca se acabó ¿Cómo se atreve a burlarse de mí? No estoy de humor para esta tontería ¡No! No intento burlarme de usted en absoluto A mi mujer le encantaría tener esa oca Por favor Por lo menos piénselo ¿Estás seguro? Hmm, es un trato muy extraño ¿De acuerdo? Si quiere tanto la oca Entonces me llevaré su oveja Y le daré mi oca Se hizo el trato Aunque el anciano había perdido su oveja, parecía más contento que la señora Chillona. Como estaba anocheciendo, el anciano decidió regresar a casa. De camino vio a un hombre hablando con una gallina. Era muy maleducado. ¿Cuánto tiempo te llevará darme un huevo? Hace años que te tengo y no has puesto ni un solo huevo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¿Entenderá esa gallina lo que le está diciendo? <risa> ¡Muy gracioso, señor! ¿También puedo hablar yo con esa preciosa gallina? ¿Y ahora qué? ¿Le parece bonita esta gallina? Debe de tener problemas en su vida. <risa> Los problemas solo son problemas. Si lo piensa, son problemas. Sí, ¿qué quiere? Parece que tiene problemas con la gallina. Una oca le haría feliz. ¡Puedo intercambiar mi oca por su gallina! ¿Qué? ¿Esa oca por esta gallina? ¿Estás seguro? ¡Oh, por supuesto! Mi mujer me pidió que hoy hiciera un intercambio útil. ¿Su mujer encontrará eso útil? Por supuesto. Besará a mi frente y dirá... ¡Lo que hace mi anciano! ¡Bien hecho está! ¡Oh, vale! ¿Quién soy yo para decir que no? El anciano cogió su nueva gallina y se fue a casa. ¡Ah! ¡Será mejor que seas buena! ¡No me gusta gritar! ¡Ay, ay! tengo hambre! <coughs> Su chocolate caliente tiene seis malvaviscos Y el mío solo tiene cinco Y eso no es justo Pero verás, señor, no, no teníamos más malvaviscos ah, Ese no es nuestro problema ¡Yo puedo ayudar! Ahora cada uno tiene cinco Oh, oh, oh, oh. ¡Tiene razón! ¡Ha resuelto nuestro problema! Oh, oh, oh. ¿Qué estás haciendo, Dave? ¡Levántate y recoge este estropicio! ¡Es culpa tuya! ¡Mírame a mí y mira el tamaño de este saco! ¡Yo no debería estar arrastrando esto! ¡Este saco debería estar arrastrándome a mí! Oh, oh, oh. ¡Venga, vamos, estúpido saco! ¡Oh! ¿Qué hay dentro de ese saco? ¡Manzanas podridas! ¡Tengo que tirarlas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabo de acordarme! ¡Tuvimos un manzano precioso! ¡Se marchitó! Solo le quedó una manzana podrida! ¡Mi mujer aún la tiene! ¡Me pregunto si le haría ilusión que le llevara este saco de manzanas podridas! ¡Yo te llevaré eso! ¡Tú puedes quedarte mi gallina a cambio! Oh, oh, ¡Oh! ¿Qué acabo de escuchar? ¿Quiere intercambiar su gallina por este saco de manzanas podridas? ¡Claro, por supuesto! ¡Es todo lo que puedo ofrecer! ¿Y a su mujer le gustará este intercambio? ¡Por supuesto! ¡Besará mi frente y dirá... ¿Lo que hace mi anciano? ¡Bien he hecho esta! Es lo más gracioso que he oído en todo el día. Escuche, anciano, debería vender esa gallina por dinero. Un saco de manzanas podridas no traerá suerte o felicidad. Pero el dinero seguro que sí. Oh, pero parece que tienes mucho dinero... ¡Y protestó por un malvavisco! ¡Comerme ese malvavisco extra no me costó nada! ¡Y a usted le hizo feliz! No veo cómo el dinero puede traer o dar felicidad. Pero ese saco de manzanas podridas sí que puede. Imposible. No le creo. Mm, ya sé. Hagamos una apuesta. ¡Una apuesta! ¡Sí! ¡Una apuesta! Él apuesta por una opción y usted apuesta por la opción contraria Y él pierde si gana la opción contraria Y usted paga si la opción contraria pierde contra la opción contraria Y entonces... Oh, ¿Cómo te las arreglas para complicarlo todo, Henry? Es sencillo Estoy dispuesto a apostar 100 piezas de oro Iremos a su casa... Y allí le contará todo a su mujer delante de nosotros. Si ella le besa en la frente y dice: ¡Lo que hace mi anciano! ¡Bien hecho está! Le pagaremos cien monedas de oro. Pero yo no puedo darles nada. Da igual, porque es imposible que perdamos. ¡Pero no será una apuesta si no puedo darles nada a cambio! Um, ¡Ya lo tengo! ¡Si pierdo, les daré este saco de manzanas podridas! <risa> ¡Trato hecho! ¡Trato hecho! El marido regresó a casa con los dos ingleses. Su mujer los invitó muy contenta a entrar... ¿Qué tal el día, cariño? Oh, un poco raro. Fui a pedirle unas hierbas a la señora Eriksen, pero se rió de mí y dijo, no tengo ni una manzana podrida para darte. ¿Puedes creerlo? Tiene mucho dinero y no tiene ni una manzana podrida. Oh. ¿Has podido vender nuestro caballo? ¿Qué hay en ese saco? Oh, sí. Intercambié nuestro caballo por una vaca en el camino. Oh, cielo. ¿Por qué está la pobre vaca en el saco? Oh, no, no, no, no. No tengo la vaca. La intercambié por una oveja. Oh, bien pensado. Su lana nos mantendrá calientes en invierno. Pero, ¿cómo puede respirar la oveja en el saco? No, no, no, no, no. No tengo la oveja. La intercambié por una oca. ¿Una oca? «Mucho mejor. Puedo pedirles a nuestros vecinos que nos den comida». «¡No hace falta! Eh, intercambié la oca por una gallina». «Oh, cariño, piensas en todo. Podremos tener huevos, pero ningún animal debe estar en un saco. Déjame...» «¡No, no, no, cariño! Intercambié el ave de corral por un saco lleno de manzanas podridas». Los ingleses estaban a punto de reírse del anciano. Sabían que su mujer se enfadaría con él. Oh, un saco lleno de manzanas podridas. ¿Recordaste el viejo manzano, verdad? ¿Recordaste cuánto lloré cuando se marchitó y cómo guardo como un tesoro la última manzana podrida que nos dejó? Iré a enseñárselo a la señora Eriksen. ¿No tiene ni una manzana podrida? Yo tengo un saco lleno. ¿Quién es ahora rica? ¡Oh, esposo! Lo sabía. Lo que hace mi anciano, bien hecho está. Los ingleses mantuvieron su palabra. Le entregaron 100 piezas de oro a la pareja de campesinos y se despidieron de ellos. Pareja. ¡Perdieron un caballo, una vaca, una oveja, una oca y una gallina! ¡Todo en un día! Ay, no has aprendido nada hoy, Henry. La pareja de ancianos es muy inteligente. Nos han enseñado una lección muy importante. Es verdad, ya no tienen caballo. Ni vaca, ni oveja, ni oca, ni gallina. Pero no lloran sobre la leche derramada. ¡Nos han enseñado a ser felices con lo que tenemos! ¿No es la clave para una buena vida? ¡Oh, esa es fácil! Una llave abre una cerradura, pero ¿qué es una llave sin cerradura? Así que cuando encuentres la cerradura hecha para la llave, entonces puedes abrir la cerradura para la buena vida. Así que primero tendrás que encontrar la cerradura. ¡Ay, eres una auténtica joya, amigo! Recuérdame que nunca vuelva a hacerte una pregunta, ¿vale? Oh, pero, ¿y si no recuerdo recordártelo? Tú debes recordarme que recuerde recordártelo oh, Pero tú me has pedido que te lo recuerde porque quizá tú no lo recuerdes Así que quizá tenga que recordarte que me recuerdes recordarte que tú me lo recuerdes a mí ¡Que no te vuelva a hacer una pregunta! Oh. Y así la pareja de campesinos vivió una vida feliz Porque lo que hacía el anciano, bien hecho estaba